Pero comercializan. La producción recién arranca, o sea, nosotros la... Bien. ¿De qué se trata cerca de tu casa? Es una cooperativa que se formó por la amistad y la idea es la producción agroecológica de distintos tipos de producciones. Uh -huh. Principalmente empezamos con horticultura eh, pero después se irán agregando demás eh, producciones todo estilo chakra bien eh, decís que arrancaron por la amistad ¿cómo fue eso? Sí, es largo A ver, bueno, es, bueno, bueno, bueno, cuente, cuente es largo porque en una oportunidad ya estuvimos estuvimos, hicimos un hicimos un arranque y bueno no nos no fue no nos fue muy bien porque tuvimos un poco mala suerte cayó piedra en esa oportunidad nos llevó todo y bueno y medio como que abandonamos y hace cosa de cuántos seis meses seis meses nos encontramos de vuelta y, y qué tal si seguimos y y bueno después de cinco años seis y arrancamos de vuelta gracias a la ayuda por supuesto que organizamos esta cooperativa que fue mucho más fácil porque eh, gente que nos ayudó mucho y bueno Pero arrancamos de cero, de cero arrancamos. Bueno, a ver, ¿y dónde está cerca de tu casa? ¿Cerca de tu casa? <risa> ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la, el lugar eh, donde eh, produce? Ah, el, está detrás de, vendría a ser el Camino Centenario, detrás de la, el monasterio, el, la Quinta de las Monjas, que uh -huh. se le llama. Eh, ahí ahí estamos haciendo, ahí empezamos con el, el tema de la producción. Eh, Como dijimos, arrancamos con horticultura y sin de cero. Eh, la idea es producir, producir y producir. Bien, no ¿y qué están lado. produciendo ahora? vi zapallitos del tronco? Sí. A tenemos, lo loco. Sí, estamos sacando zapallitos de tronco que empezamos la cosecha ahora. Eh, tenemos tomate perita, maíz, palachoclo, zapallo anco. Eh, y ya tenemos todo encaminado o planificado, no encaminado, pero sí planificado. Para todo lo que es eh, ajo, cebolla de verdeo, acelga, eh, distintos cultivos. Uh -huh. Pero esos van a ser principales. Uh -huh. eh, ¿Y la tierra donde producen es de ustedes? O es al... mía, Es tuya, es, mía, es tuya. Y, y ahí, sí. este, bueno, eso ya es una ventaja. Ya, corremos con un ventajón. Ah, sí, claro, sí, sí, no pagar alquiler. No pagas alquiler y la tierra es buena. La tierra es buena, agua... tenemos que solucionar unos problemitas con el agua ahora porque vamos a ver si eh, necesitamos una pantalla solar para ver a ver si porque para sacarla más viste para que el agua sea barata uh -huh. así claro. que, pero bueno todo se puede hacer todo se puede hacer hay que ya tenemos gente que nos va que nos va a dar una mano se va a hacer se, se va a acercar para darnos una mano y, y bueno y seguir después después seguir eh, con sandía melones choclo de todo por qué decidieron que fuera agroecológica la producción porque es una manera o sea es una manera de producir eh, que tiene un principalmente los costos son mucho menores porque no tenés tanta in, tanta cómo es eh, tantos costos extra uh -huh. a la producción, eh, como son lo que son todo lo que es eh, agroquímicos o fertilizantes y eso, eh, que elevan los costos. Eh, entonces, de esa manera, nosotros tratamos de hacerlo de esa manera, y aparte por el tema de la salud. Claro. O sea, eh, estamos en un lugar donde estamos todavía es una periurbana, porque estamos ahí del Santa María de las Pampas, tenemos que estar a mil metros. No, menos, 500 metros, sí. 500 metros, estamos dentro del área, vendría a ser el primer cordón en lo que es la el, en su momento la ley de fitosanitario de la provincia, entonces también claro. eso es una... es una, una La ley, digamos, ordena que ahí tiene que ser el color. Sí, sí, la, sí. claro, la ley ordena eso, o sea, es muy difícil de cumplir en algunos partes, uh -huh. en algunos lugares, pero bueno, Eh, tratamos de, la idea es que sea agroecológico uh -huh. y a dónde está y ahora estamos en la ciudad fueron 15, 17 kilos la idea es hacer bolsones por eso se llama cerca uh -huh. de tu casa para arrimarlo hasta tu casa eh, para que bueno te tengas que mover eh, esa es la idea principal eh, también la otra, la, la otra alternativa es que se acerquen al lugar a comprar Eh, y también cuando, lo, lo, cuando le cae un excedente, que vos tenés producciones que van a acceder a poder comercializarlo puerta a puerta o cerca de casa en casa, ¿sí? buscaremos algún mayorista como para decir, claro. bueno, tengo tanta cantidad, saco tanta cantidad de kilos que no, no lo voy a poder comercializar. de manera así directa y no, no va a quedar otra que buscar algún mayorista o uh -huh. algún intermediario para decir, bueno, te doy la producción, siempre y cuando o sea, la producción que nosotros entregamos mantenga más o menos, uno, un, nosotros ten, tratamos de hacer tener los precios razonables, o sea, no, no volvernos locos, o sea, tenemos la ventaja de no tener que alquilar la tierra, la... la ventaja de, de que nos da que nos brinda siempre la ayuda de distinta, de una o de otra manera el, el gobierno provincial o a través del INAE de nación entonces tenemos que eso volcarlo a la sociedad y una forma de volcarlo es tener un precio razonable razonable un precio claro, razonable claro, sí, claro. Sí, sí, sí. claro. Ah. justamente la comida hoy es un problema eh, los vecinos las vecinas no están accediendo la fruta la verdura es este, realmente imposible está de, de comprar este, cuando vienen este, recargados los precios por los fletes, bueno, por todo lo que sí, ya sabemos. el flete fundamental. El flete. El flete, porque un flete de, de un cajón de zapallitos de Mendoza o de donde sea, claro, lo, claro. Lo, lo duplica, el, duplica el precio seguro. Uh -huh. y... Recién decían ustedes... Eh, que han recibido, bueno, ayudas, dicen. En realidad, bueno, la garantía del Estado acompañando la formación de la cooperativa, me imagino. Eh, ¿Cómo fue eso? mira nosotros hace 6, 7 años cuando arrancamos, hicimos un primero hicimos un consorcio como para poder empaparnos en el tema de, de cómo organizarse y eso, porque fue un, lo, el primer paso que hicimos hace tiempo ya. Después fuimos, intentamos hacer una cooperativa y no tuvimos el oído, no tuvimos el acompañamiento que, que encontramos hoy. Uh -huh. Entonces la idea que tenemos ahora, eh, lo, lo que planteamos ahora cuando nos volvimos a encontrar y eso después de, de este tiempo que pasó, está María Elena González, que es la, la conocida vasca, La representante de INAE es acá. La, re la sí. representante de INAE es acá, eh, que la que bueno, yo la conozco y eso. Y cuando planteamos le digo, mira, vasca, queremos armar esto, eso como es. Y ella fue la primera en ofrecer todos sus conocimientos, sus herramientas que tiene linares INAE. Están llamándolos por todos lados, eh. Hicimos Entonces ahí eh, llamamos, eh, ahí nos acompañó. Y la verdad que fue un alivio terrible porque gracias a ella pudimos conformar la cooperativa en un tiempo récord. Porque hay que decir lo que nosotros empezamos a preparar todos los papeles en agosto del año pasado, julio, agosto del año pasado y para la fin de octubre teníamos la cooperativa conformada. Claro, con el número, y medio y medio ya está. Con, sí, con, sí, con, con, con, con el número de matrícula nacional, después eso lo, lo llevamos a, a Fabián Bruna la parte de la subsecretaría de provincia. Y, y también en 15 días tuvimos la matrícula provincial y automáticamente accedimos al primer subsidio que es para los primeros pasos que entrega la subsecretaría de cooperativa. Que son mil pesos. Que nos ayudó a, mon, a cantidad, montón. porque fue como un empujón donde compramos bueno, una rastra, donde con, pudimos comprar herramientas y aparte de eso <risa> armamos todo lo que es el riego. o sea porque sin riego no se puede o sea, claro, es casi no. imposible y todo el riego que teníamos era el que teníamos de antes claro era, pero con eso arrancamos ¿eh? pero bueno ahora ya cambió cambió porque ya ya tiramos tiramos todos los riegos para el próximo para la próxima siembra por supuesto va a faltar siempre pero bueno el será será una una una gran ayuda de esta gente eh, Rauchenberger también dio su, su dio su, su ayuda también así que bueno gracias gracias a todo eso podemos podemos apostarle bien al futuro uh -huh. sí, sí. Está, están los veo muy muy conformes sí, y con muchas ganas totalmente de... no no eso hay, y aparte hay otra cosa o sea uno por ahí ha, ha ha trabajado con algún productor y ha trabajado con algunos proyectos y la verdad que este estos primeros pasos desde parte nuestra fue algo sumamente veloz presentamos el presupuesto y a los 15 días teníamos la plata depositada. Claro. Entonces, eso, en estos tiempos de tanta inflación, es un golazo porque casi que respetamos, o sea, no, no, no tuvimos que sacar plata de nuestro bolsillo para compensar la inflación. O sea, nos respetaron los precios, nos respetaron, entonces, esos 15 días, eh, gracias también al proveedor que aguantó y que nos aguantó y que nos respetó los precios, pudimos con... comprar todo lo que presupuestamos. Uh -huh. Claro, sí, sí. Y eso es un golazo, porque en estos tiempos donde todo aumenta todos los días, que el proveedor te acompañe, en el decir, te acompaño, no no te, te respeto el precio. Y eh, la parte de la provincia que fue la velocidad en la ejecución, se juntaron esas dos eh, patas que permitieron que nosotros podamos avanzar Y dar el paso, el primer paso que fue más que importante, porque conseguí o sea, armamos todo el equipo de río que no es poca cosa. Nosotros la, el, fundamentalmente se va a trabajar todo con río por goteo, o sea, no, no se va a hacer. Porque hay una realidad, el agua es cara, aunque la tenga, aunque tengas que sacarla y vos decís, ah no, tengo una perforación y la saco, y la gas. No. El agua es cara, acá en cualquier parte del mundo es cara y cada vez va a ser más cara. Y cuidarla porque hay poca. Y cuidarla porque hay poca, entonces tenemos que ser conscientes en eso. O sea, principalmente ser consciente en eso. Y apostamos a eso también. O sea, hacer, eh, reutilizar un montón de, de desechos de, de la parte agrícola que, lo, que uh -huh. nosotros estamos, que la estamos utilizando, que son el tema del silo bolsa, que es una experiencia que yo, <risa> que en el caso mío, que con mi viejo lo venimos haciendo ya hace varios años en el campo de él. ¿Y cómo reutilizan eso? Conseguimos los bolsas que el sector agrícola descarta. Des descarta y lo utilizamos como mulching. Ajá. Eh, de vez de comprar el mulching, que es un también, porque el mulching el finito que se compra, también es un derivado del petróleo. Claro. O sea, será sí, degradable, sí, sí. será, pero... Pero, pero es, es un... Claro, es plástico. Sí, sí. En cambio, este plástico, que es un desecho agrícola, Es un plástico que también es un. Eh, pero pasa a ser un recurso, porque la idea de nuestra. la idea de nuestra chacra. es ser una chacra. que sea. Eh, que se le llama la economía circular. Claro. Donde el desecho de una. de una producción sea. De, sea producto o recurso de otra. Y así se lleva. por eso la vamos. A, la idea es llevar la chacra. Porque si solo hacemos horticultura, necesitamos insumos extra. O sea, aunque sea agroecológica, pero vos el abono lo necesitas extra, la materia orgánica la necesitas de afuera. En cambio, si es una granja, que la idea es que sea granja, el, la materia orgánica la saca de los pollos, la saca de la ponedora, la saca del cerdo, la saca de distintas actividades, y el, el desecho de la de, de la huerta pasa a ser un recurso. Entonces, nosotros arrancamos con esa con esa primicia y el, la primera primicia fue eso: o sea, decir, bueno, reutilicemos el silo bolsa, que, nos, que en el caso mío lo estamos usando con mi viejo hace 10 años que lo venimos uh -huh. utilizando, con resultados extraordinarios. Eh, estamos Lo estamos haciendo, lo estamos evaluando a nivel de universidad, o sea, sacamos ya un boletín de artículo escrito sobre el silo bolsa. Entonces. por la importancia que tiene. No solo por la importancia de sacarlo del sistema, de, de, de, de extraerlo del sistema ambiental, o sea, un cuidado ambiental, sino que un beneficio para la cooperativa y para los para para el produ para la producción. Claro. Y hablaban del panel solar, que sería para ahorrar eh, costo de energía, costo de luz. De ¿Eh? Es eso. Porque el agua, si no, tenés que por la bomba, digamos. Sí, sí, tenés que poner una bomba, tenés que poner un motor, tenés que poner un grupo, tenés que poner la corriente. Claro. Entonces, con el panel solar... Eh, con el panel solar eh, eh, viste te saca el agua por por el sol claro bueno, sí no. sí son costosos los paneles también porque sí, eh, todavía no claro, se producen en el país la idea es o sea, ser, eh, ir a ese a ese hacia eso eh, tenemos que tener reuniones con ya la vamos a tener en algún momento o sea todo llega a su tiempo o sea no nosotros eh, Nuestra primicia es ir para adelante. O sea, siempre ir para adelante. Eh, producir vamos a producir igual. Si nosotros llegamos, como tuvimos el espaldarazo de, de, de la, del apoyo de, de, de, sí. tanto de linaje como de Fabián Bruna y su equipo en el apoyo económico, eso te acelera eh, un montón los pasos porque vos, plata que vos eh, de la producción... la, la volvés a, a reinvertir, pero eh, en otras cosas. Lo, la, la idea es armarnos, armarnos en infraestructuras, es armarnos en para que la producción sea mayor, o sea, la, la idea es producir, porque la única manera, y esto es, es una cosa que tengo yo de, nosotros tenemos ya, lo venimos charlando siempre, La única manera de parar de, de bajar los costos, aunque sea del alimento donde podamos llegar, es, es produciendo, o sea, cuanto más producís, sí. los, bajos, los costos, o sea, el precio al consumidor final es menor, porque si a vos te sobra tomate, lo vas a tener que vender más barato, si te sobra lechuga, la vas a tener que vender más barato. Ahora, si no tenés lechuga, no tenés tomate, lo tenés que traer de afuera, tenés que traer todo de afuera, que son lo mínimo son 600 kilómetros, como cerca, Y los costos del flete son cada vez mayor, que también el costo de... No solo el costo del flete, sino que también el impulso del gasto de combustible de esos camiones para traer la verdura hasta acá. O sea, todo tiene una lógica. Sí, sí, sí. Entonces, la, la idea nuestra es producir... Eh, nosotros no, nos reímos, por ahí charlamos, y un mate y otro... A lo que se llama producir en serio. O sea, sí, no lo a, vamos a poner... A, a. Eh, 50 platas de tomate Vamos a poner mil Como Ahora ahora pusimos Tenemos 250 plantas de zapallo De tronco eh, En la próxima temporada Si Dios quiere vamos a hacer En una época 250 En otra época 250 Y, y en otra época 250 Tener tres etapas Entonces vamos a tener siempre zapallitos claro. Y vas a poder vender siempre zapallitos pero si arrancás con 10 plantas ¿qué hacés claro no no no da esto una vuelta es... a la manzana y te la comieron todo sí, por supuesto esto este entonces este tiene una proyección este de comercialización importante Sí, ¿no? sí, sí. La... Nos, nosotros apuntamos a escala a escala claro a escala o sea eh, salir de de, de de lo chiquito y dar el salto dar el paso uh -huh. dar el paso de, a, a lo importante o sea nosotros plantamos mil plantas de arrancamos con mil plantas de tomate tuvimos uno, bueno tuvimos problemas porque bueno lo hicimos al aire libre nos faltaron algunas cosas algunos algunos recursos que no no teníamos que no lo teníamos, no lo teníamos en ese momento y se perdieron varias plantas pero pues nos quedaron 400 plantas de tomate prendidas la idea del de, año que viene es saltar a cinco claro. mil claro que queden las cinco mil pero que queden las cinco mil entonces no solo la producción primaria sino la producción, o sea, la, la, la industrialización de eso. O sea, es más, es amplio el tema, pero a una producción de alta escala, o sea, a una producción a escala. Excelente. Luciano, José, les agradecemos que hayan pasado por los estudios de Radio Carmés, vamos a estar obviamente atentas, atentos a cómo vaya creciendo esto, porque, bueno, se trata también de, de ser soberanos, ¿no?, soberanas en, en el acceso a la, a la comida. Así que bueno, gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias a usted. Conversamos con Luciano Barbera, con José Laurnagaray de la cooperativa Cerca de tu casa, eh, eh, horticultura agroecológica.